Esta tarde a las 7 se inaugura en la corredora la exposición conmemorativa de los 100 años de historia del Elche Club de Fútbol, con imágenes, algunas de ellas inédita. Es un trabajo que se ha llevado a cabo de forma conjunta entre el ayuntamiento, el club, pero sobre todo la cátedra Pedro Ibarra de Lai. ...de la Universidad Miguel Hernández Elche... ...su director Miguel Ors es uno de los comisarios... ...de esta exposición que merece la pena... ...visitar y disfrutar de ella... ...por eso vamos a hablar con él... ...Miguel Ors, muy buenos días... Muy buenos días, vos... Bien pues, ¿cómo, cómo ha sido el trabajo de preparar... ...esta exposición que vais a inaugurar a las 7 de la tarde? Pues, bueno, la, la verdad es que eh, lo primero que quiero decir... ...es que la, la hemos disfrutado... ...y disfruta del trabajo porque durante meses eh, recibimos la, la invitación del Elche Club de Fútbol... ...para, para conmemorar una, una exposición al centenario del, del club... Eh, ...la exposición la hemos hecho entre Antonio Pamies... ...Antonio Pamies eh, es una persona que lleva unos 20 años haciendo una, una base de datos fantástica sobre el club... ...te puede decir cómo quedó el Elche el domingo 24 de enero del año 34... ...y quiénes jugaron y quién fue el árbitro, ¿no?... ...y con, con, con la ayuda de Antonio y con el equipo de tarsa ...de José Vicente Castaño, pues, y con el, el archivo fotográfico... ...que tiene el ECHE, eh, que es una, una colección de un antiguo delegado... ...que se llama que sea, eh, Rafael García Bañío... ...bueno, pues al final hemos hecho una exposición... ...de unas 500 fotografías, parte de documentos y carnes y cosas, ¿no?... Lo, lo más bonito de la exposición que se inaugura esta tarde Yo creo que es eh, Lo que hemos implicado a, a cerca de 30 establecimientos De la Corredora, de la Glorieta Y de la Plaza de Bikes Veréis banderas Fotografías Por ejemplo hay, hay un escaparate Dedicado a Ángel Romero Con una maleta de piel De los finales de los años 50 eh, Con los, las pegatinas De los hoteles eh, por las que viajó Ángel Romero Sus botas Mismo, hay otro escaparate dedicado a Pazos, con el traje de paisano que el leche utilizaba a mediados de los años 60, que, eh, las botas, las rodilleras de, del gran portero del leche y, y, y por tanto, yo creo que hay una doble exposición, la que hemos hecho nosotros y la que nos han ayudado a hacer todos cada uno de los establecimientos. Estamos profundamente agradecidos porque yo creo que le, le, eh, le va a añadir una cuota de cariño y de aprecio por por 100 años, ¿no? Fíjate que es, en el fondo es un homenaje, un homenaje a los presidentes, a la ayuda a las directivas, a los jugadores, a, a los entrenadores y especialmente a la afición, ¿no? Porque claro, ser del Barça o del Bayern de Muni pues tiene es más fácil, ¿no? Ser del Elche eh, pues tiene menos menos mal que ganamos el sábado que nos ha venido muy bien para que la exposición eh, tenga más fuerza, ¿no? ¿No te parece? Por supuesto, mucha más alegría, porque el mérito, vamos, eh, lo tienen los aficionados del Elche Club de Fútbol. ¿Y cómo habéis preparado la presentación de esta tarde a las 7? que tenéis? Pues tenemos, eh, bueno, eh, se va a iluminar, porque sabes que los paneles se, se iluminan. De hecho, inauguramos a las 7 de la tarde porque es, es más agradecido ver los paneles eh, iluminados e eh, intervendrá el, el alcalde el presidente de, de leche eh, y, y, y nosotros como como ...como comisarios, digamos, de, de la exposición... ...me parece que ese es el plan de, de acto, ¿no?... Ah, ...es que soy muy despistado... ...igual ha hablado bien. bien más y no, no sé... ...bueno, pensaba que quizá... ...Cristian bragarnit estuviera para este... ...este acto, esta inauguración... ...con esta exposición en la que se han... ...implicado también los comercios, la ciudad... Eh, ...¿se puede decir que es uno de los actos... ...principales del centenario? Eh, ...hombre, eh, no lo sé pero yo digo que hemos disfrutado el, el trabajo, en el fondo hemos jugado en el club de fútbol, aunque sea ya a una edad avanzada y para nosotros ha sido un, un placer inmenso, ¿no? Porque ver las fotos son fotos en, en buena parte inéditas eh, y, y yo creo que merece la pena verlo Yo, yo estoy convencido que personas que, que estén jubiladas se van a pasar tres horas viendo la fotografía, ¿no? Y leyendo las alineaciones y porque hay mucha información metida, ¿no? Bueno, pues ahora solo falta que nos salga el sol, que tengamos días eh, soleados para disfrutar de, de esa exposición, tanto de día como de noche, porque has dicho que también va a ser, es atractiva la iluminación que habéis colocado. Pues cuéntame las fotografías inéditas, eh, ¿cuáles son las más sorprendentes o las que bueno, más pueden hay, enganchar al público? Hay una, hay una que no le hemos dado mucho tamaño, por no exagerar, pero hay una que está todo el campo de Altavix Eh, levantando el brazo eh, y supongo que estaría cantando el cara al sol eh, la foto como las fotos son de fotógrafos son muy buenas porque ves al árbitro con el brazo en alto el Elche con el brazo en alto el valencia que era el equipo rival con el brazo en alto y todo el, y toda la gente siempre he pensado si había alguien que no le apeteciera eh, levantar el brazo pero metemos metemos que el ambiente no era alma más si ...y luego hay u, u, u, otra foto... ...son que me vienen a la cabeza... ...mira, hay una foto en la que... Eh, ...cuando el se sube a primera... ...pues hay gente que no tiene dinero... ...para comparse la entrada... ...pero se sube a una palmera... Eh, ...se sube a un poste de teléfonos... ...y entonces la, la foto es prepidante... ...claro, porque dices... ...madre mía, qué, ma qué manera de, de jugarse la, el pescuezo... Para ver, ...para ver un partido de primera división, ¿no?... ...eh, hemos hecho todos los homenajes... ...que hemos podido, ¿no?... ...es decir creo que no, bueno, eh, están todos los que son, pero no pero bueno, supongo que habrá gente pues que no hemos encontrado fotografías suficientes o de suficiente calidad, pero vamos, se he trata hemos tratado de que no faltará nadie, ¿no? Bueno, eso de que no hemos encontrado suficientes fotografías o de calidad eh, es un poco difícil, sobre todo ahora que sabemos que la Al-Cátedra Bueno, pues tiene muchos colaboradores y tiene un archivo que acaba de llegarle, que es el de la verdad. Supongo que esta exposición no termina aquí, va a durar dos meses, pero ¿puede tener continuidad por la cantidad de fondos que tenéis? Bueno, eh, eh, yo supongo que sí, que porque de hecho ahora hemos, hemos, para los escaparantes, hemos puesto fotos de ese fondo de la verdad y sí que verá que cubre otro tiempo diferente, ya sabes que ese fondo empieza sobre todo a finales de los de los 70 y termina en 2013 y por tanto cubre cubre eh, la edad de plata de leche, es decir, la, o la edad de bronce, no, no sé, es decir, es cuando el leche está en segunda o en segunda B, ¿no? Eh básicamente, ¿no? Y hay hay menos fotografías en ese fondo de de lo que sería la época de oro de los años 60 o hasta hasta mediados de los 70, ¿no? y miguell para y miguel, la, la para... Del nuevo sí. y miguel eh, para cuándo es que no hay mucho tiempo eh, para cuándo mm, se desmonta esta exposición cuánto tiempo estaremos con ella dos, dos meses dos meses lo cual lo cual da tiempo a verla a, a mí ya sabes que el, el eh, convertir la corredora y la plaza de vice y, y la grieta en, en, en un aula de cultura me parece me parece fantástico porque solamente hay que pasar por delante y ya la, la exposición te, te acoge no porque es es imposible librarse de ella no pasar por ahí y no y no derano o sea que es una exposición que acapara también hasta la glorieta sí sí hasta de hecho hasta el final de la corredora hasta eh, hasta la casa de jorge juan Bien, pues hay que disfrutar de esa exposición y del trabajo que habéis realizado desde la Cátedra Tere Ibarra. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. En Tele-Els, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar Alonso, el programa que madruga contigo.